Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Otro Simbronazo en este lunes, siendo las 10 casi 5 de la noche. Buenas noches, señora Camila. Buenas noches, señora Martina. Buenas noches, Sumi. Nos estás cambiando, nos estás mirando al revés, pero bien. ¿Ah? ¿Cómo andan? ¿Cómo está la, la oyente? Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo voy a saludar a nuestra operadora Luciana Franco, que siempre nos está acompañando. Y desde el estudio hasta su casa saludamos a Longo Estevani, que hoy no pudo venir porque está enferma. Agarró la peste. Sí, y hoy, eh, Hongo curate. Y además de, de saludar a Longo, yo tengo que hacer algunos saludos particulares porque es el cumpleaños de mi abuelo y me eh, dijeron pirincho. que me iban a escuchar. Así que saludar, Pirincho. Salud, y a las pirincho. gordas que están reunidas, que no, no pude ir. Así que un beso también. Bueno, ya que arrancamos con los saludos, va un saludo especial A Cari y Edu, que nos escuchan desde Bariloche, rodeados de nieve. Y a Don Carlos, el papá de Lumi, que puso eh, hoy el otro cimbronazo y también nos está escuchando. ¡Vamos! como a mí no me dejan saludar a nadie. Yo saludo a la noche que está preciosa, a la luna que está más linda todavía. Este... Y bueno, y no mucho más. Eh, quería saber un poco nuestros, nuestros anuncios parroquiales. Sí, yo tengo un anuncio. Vamos a agradecer... A el emprendimiento No es lo que parece que estuvimos publicitando En el programa anterior Que es, para recordarles un poquito Es un emprendimiento de dos viejos amigos Que se juntaron a Producir eh, La deliciosa golosina Catamarqueña, que son las nueces confitadas Es una nuez Que rodea una bola de dulce de leche Y después está bañada en fondant Y hoy tuvimos el agrado de poder probarlas porque, eh, no es lo que parece, ha enviado a otro cimbronazo un montonazo de nueces que ya estamos saboreando. Así que le agradecemos por sus mimos sabrosos. Según parece van a expandirse a la plata, así que si quieren hacer pedidos eh, busquen en Facebook, no es lo que parece, eh, y pueden hacer pedidos por ahí. Y tal vez con suerte hasta les manden ya para qué sé yo. A la pucha. Sí, mira, nosotros los publicitamos sin saber que venían y nos han caído de regalo nueces, así que... Como si fuera un granizo de sabor. Sí, riquísimo. Este... Bueno, también hoy en los avisos parroquiales tenemos que, que publicitar a Lucamba. Está inaugurando el eh, sábado que viene. Eh, vamos a publicitarlo un poco mejor cuando nos vuelva a internet porque se nos ha caído y tenemos la información ahí. Pero eh, el Lucamba es un espacio que ya estaba... Mmm, que ya estaba andando hace un tiempo y eh, ahora han reinaugurado en otro espacio que es en el Mondongo. Un centro cultural, algo así. Sí, vamos, les voy a ampliar un poco más cuando obtenga de vuelta en la instantes. información. Bueno, eh, después de tantos saludos y avisos y anuncios y agradecimientos, vamos a roncar, a roncar. Y a arrancar también. No se me vuelva, compañera, no ahora, no por favor. Bueno, eh, se me lengua la traba. Vamos a arrancar con nuestro programa y el tema que elegimos para charlar hoy, el tema que surgió. Hoy con ustedes. Claro, a Lumi no Los... le gusta que hablemos de el tema, así que hoy vamos a hablar de... No es necesario. ...el no. científicamente comprobado. ¿Qué es el científicamente comprobado? Vamos a estar hablando y debatiendo un poco sobre la ciencia eh, y un poco más también sobre lo que la gente del común, digamos, eh, entiende sobre la ciencia, lo que hace con la ciencia y lo que la ciencia hace con la gente del común. Eh, vamos a estar hablando un poco de todo. Tenemos... Nuestra primer en realidad Dos, nuestras primeras Dos entrevistadas eh, No, una sola me dicen Bueno, nuestra primera entrevistada de nuestra corta vida Como programa Que vale por que dos Estamos con un orgullo Estamos muy arriba. contentos, vamos, vamos a ver Qué nos sale, porque la verdad eh, te, Nunca hemos, hemos probado el, La entrevista más de a, que a nuestros amigos Así que vamos a ver Cómo coméntame Comentame Martín, por favor, con quién vamos a hablar Vamos a hablar con Verónica Milesi, que es eh, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de Fisiología de la UNLP. Eh, de Fisiología y de... ¿Algo más? De, de, de, de Fisiología. Eh, y también es investigadora del CONICET, eh, donde investiga sobre Electrofisiología. Buenísimo. Ya estaremos haciendo la, las presentaciones mejor Se presente ya misma Así este, puede detallarnos más lo que hace eh, Vamos a estar hablando un poco de todo con esto Entonces, si no me olvido nada ¿Me olvido algo? No se olvida nada caballero Vamos a una tanda musical entonces Y volvemos entonces con todo con esta, esta entrevista Si quieren hacer este, preguntas a nuestra entrevistada de hoy Pueden ir mandándolas por Facebook este, A otro cimbronazo Le dan me gusta si no le dieron No se escuchan, no se escriben Nosotros lo decimos y bueno, vamos a escuchar música Chao chau Que viva la ciencia, que viva la poesía Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate y la bombilla. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra, y sin tenerte, te tengo a vos, y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos, mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz Hay cines, hay trenes, hay cacerolas Hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola Hay más, hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Bang Rap Dios Fin Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y dos, mi guitarra y dos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos. luz patán. Muy bien, ya estamos de vuelta preparados para este segundo bloque con entrevista esta vez. Este ahora sí hacemos las presentaciones per pertinentes. Y acá estamos con Verónica, que eh, es farmacéutica. ¿Querés contar un poco más de...? Sí, sí, sí. Bueno, eh, gracias por invitarme por como primera opción. Vengo eh, convocada por una alumna actual de mi, de mi asignatura, que dicto en la Facultad de Ciencias Exactas de, de La Plata, eh, Fisiología para la carrera de Biotecnología y Biología Molecular. y bueno, me, me gustó, el, acepté, encantada de, de participar de este programa si bien soy, digamos, la que rompe el hielo de las entrevistas eh, me interesa contar una experiencia de vida, se si quiere que para mí ha sido más que beneficiosa y además eh, hablar desde un lugar que yo entiendo que, digamos, me siento privilegiada de haber podido dedicar eh, gran parte de mi vida a, a hacer ciencia eh, si quieren para, para qué sé yo me espero las preguntas o les cuento un poco la la, la, el recorrido que hice para llegar a este lugar sí para introducir un poco nosotros le invitamos a ella por una cuestión eh, de que eh, estamos desarmando un poco el científicamente comprobado y qué más eh, interesante que preguntarle a un científico lo que piensa, ¿no? Entonces, eh, quien hace ciencia es eh, también una pata importante de también los que no hacen ciencia y los que sí, para desarmar entre todos eh, este concepto. Eh, un poco, sí, estaría bueno que nos contés tu recorrido. Sí, mi recorrido es, digamos, yo comencé como estudiante de farmacia en la Facultad de Ciencias Exactas. Y de alguna manera me enamoré del clima de la facultad, que era un clima de gente básicamente que hacía ciencia, que lo conocí eh, en, en ese lugar. Y eso para mí fue un, un motor eh, muy importante para llegar a, digamos, a donde estoy hoy porque eh, no lo tenía dentro de mis posibilidades, menos habiendo elegido la carrera de farmacia, dedicarme a hacer ciencia. pensaba más en cosas de industria y demás y la gente digamos con la que yo empecé a interactuar dentro del ámbito de la de la facultad eh, creo que de alguna manera me empezó a transmitir esa esa ese digamos afecto por la por la parte científica y ahí me fui enamorando de la de la facultad de alguna manera del ambiente de todo y ya no me quise nunca más y la, la mejor manera digamos de quedarse era haciendo ciencia y así fui entrando en ese en ese ambiente eh, y después digamos hice un poco un recorrido que hacen muchos muchos personas que hacen que quieren hacer ciencia es que me fui al exterior estuve cinco años en Italia hice mi doctorado allá Eh, y tuve la segunda oportunidad de, de, de, de realmente también eh, apasionarme por el mundo de los, de los canales iónicos y de aprender nuevas técnicas. Y de, ¿Querés contar un poco qué son los canales iónicos? Sí, porque nuestros sí, docentes sí, sí. Eh, no? eh, y nuestros conductores bueno, tampoco. Los Ojalá. canales iónicos a ver eh, son, son proteínas que tenemos en las, en nuestras células de todo el organismo. y son fundamentales para que para que las células digamos puedan por ejemplo comunicarse Ajá. o puedan eh, eh, qué sé yo sensar un estímulo térmico o sensar un estímulo lumínico eh, transmitir eh, información entre el cerebro y los músculos eh, aumentar nuestra frecuencia cardíaca bueno los todo. canales iónicos sí podemos decir <risa> todo ¿verdad? yo podría decir que todo Eh, la mayoría de las proteínas hacen un montón de funciones a, a nivel celular y bueno, eh, entonces bueno me apasioné por este tema que era digamos, donde, donde empecé a hacer mi doctorado y cuando estaba eh, terminando eh, me surgió, a mitad, a mitad de recorrido en Italia me surgió la, digamos, la, la necesidad de volver a, a, a mi facultad de origen Y de alguna manera, eh, digamos, devolver eh, lo que yo había recibido. Digamos, yo eh, provengo de una familia donde mi papá era inmigrante y era un trabajador que, digamos, eh, no hubiera podido estudiar si no hubiese existido en la Argentina en la universidad pública, sí. gratuita. Entonces, para mí fue una gran eh, posibilidad. Eh, me brindó una de las cosas... hermosa que tiene la vida, que es estudiar. Eso es lo que yo pienso. Y, bueno, y, y, y por ende, nos, a mí y a mi marido, que en ese momento también nos habíamos ido, nos surgió la, la necesidad de volver y, de alguna manera, contribuir a, a, a fortalecer y seguir en el crecimiento de lo que es, lo que es la universidad pública uh -huh. en Argentina. Así que, bueno, volví en el año 95 y traté de implementar esa técnica que había aprendido allá para, para estudiar estos canales iónicos. En las facultades exactas, un poco así, digamos, remándola, porque no, no es una, la, nuestra facultad es una facultad más, con tradición más de química, de física, de matemática, y menos, por lo menos hace 20 años atrás, en la parte biológica. Hoy en día ha cambiado eso, el, digamos, la, la, el departamento de biológica ha, ha crecido en forma exponencial, podemos decir, en los últimos 20 años, y, y bueno, y ahí estoy insertada. Y combinando eso con otra cosa fundamental que es la docencia. Yo concibo a la investigación ligada a la docencia y a la transmisión del conocimiento. Eso para mí es, eh, le diría, el motor eh, fundamental. No, no creo en la ciencia eh, individual, digamos, para, solamente para lo que sería la retroalimentación intelectual que este ejercicio genera. Sí, tenemos, eh, tenemos una, una frase pero un poquito de subida de tono para, para esto que estuvimos charlando también. Sí, eh. me lo imagino. <risa> <risa> eh, no, no creo en eso, creo en, en que la, el conocimiento que uno adquiere, la experiencia y demás, tiene que ser transmitida, tiene que ser, eh, eh, digamos, eh, abierta tiene que tratar de, de ser volcada a los sectores más jóvenes y estoy digamos no quisiera llevarme las cosas el día que me toque irme de este mundo claro. solamente que quede claro. en la cabeza entonces bueno esa es la, la, la digamos la dual, la, las dos eh, funciones que cumplo y en las cuales dedico horas y horas de mi vida eh, porque realmente me resulta muy placentero y Y ahí estoy, digamos, con, rodeada de jóvenes, eh, las clases y en el laboratorio, lo cual es una felicidad adicional, porque eh, eso sí rejuvenece realmente. Eh, y bueno, ¿qué les puedo decir? Más no le puedo pedir a, a la vida, digamos, <risa> de la mano de la Satisfecha. ciencia. Sí. Eh... Y tengo una pregunta. Mm. Para, hablamos de la ciencia así, eh, como un concepto que... Quizás no, no, ¿qué es para vos la ciencia? Claro. Cuando te pones a pensar, bueno, voy a hacer ciencia. Sí, yo lo, lo aprendí lo que era hacer ciencia, o sea, no tenía una idea. Pero bueno, a, eh, esta, este, hacer ciencia tiene mucho, digamos, de, de lo, del aprendizaje directo de, de un otro. En general está muy ligado a lo que es un director de, de, de, de, de tesis, por ejemplo, un tutor... uno tiene como una cuestión así muy de, de, de que va aprendiendo de la mano del cotidiano del otro una, una forma. Y yo lo, lo aprendí de varias personas que estuvieron cercanas, y qué es hacer ciencia. En principio uno puede decir que haciendo ciencia contribuye al avance del conocimiento. ¿sí? Hay, hay una, digamos, una como metáfora que me decía ya mi, mi director de italiano, que siempre la cuento porque. porque es como que eh, da bien la idea, ¿no? Es bien didáctica. Él decía que, que eh, cuando uno... O sea, en, en, la, en ciencia hay una búsqueda de conocimiento, de, de, de verdades, si es que las hay, digamos, después podemos de, discutirse. Si de una búsqueda. Es una búsqueda. Entonces busca algo. Un mecanismo de acción, una, la acción de un fármaco, eh, lo que sea. Entonces él decía que Eh, había un, la metáfora era, si un rey perdía un anillo en un campo enorme y salían todos a buscarlo, eh, iba a ser muy complicado encontrarlo. Sin embargo, si ese, esa parcela se dividía en pequeñas fracciones y poníamos a, a, a un individuo en cada, en cada parcela, solo uno lo encontraba, pero todo el resto eh, claro. no fracasaba, sino que contribuía a los hallazgos. Creo que hoy la ciencia, sobre todo, hoy eh, se trata de eso, digamos, de contribuir a los hallazgos, al, contribuyendo, a veces uno contribuye desde lo positivo y desde los resultados negativos, que son difíciles de demostrar que son útiles en ciencia, pero que son a veces. Y, y bueno, y yo creo que ahí lo más importante, o por lo menos lo que yo siempre he tratado de reflexionar, es de no caer en, el, en los dogmas, o sea, la ciencia claro. para mí es el antidogma. Eh, eh, porque los dogmas son, son paralizantes, en mi opinión son rígidos y no motorizan eh, búsquedas. Y matan la curiosidad. Los dogmas son, eh, son para mí, es cercanos a las creencias, o sea, uno cree y contra eso, no, o a favor de eso, eh, no, no hay mucho más para decir. si yo digo creo en esto, creo vos que me vas a decir vas a... ahora si yo te digo eh, esto es lo que yo encontré y lo demuestro con un método que eso se trata un uh -huh. poco aplicar una metodología científica para llegar a un resultado y ahí está lo que vos decías lo científicamente comprobado, comprobado. Es, yo apliqué un método eh, obtengo resultados que validan de alguna manera ese, ese hallazgo Ese hallazgo puede ser circunstancial y coyuntural, que hoy tenga validez y dentro de 20 años no sea más válido. O sea, vale. no, no, no se establecen dogmas. Se ponen, eh, digamos, se trabaja en un paradigma y sale un, una una verdad que es la verdad de este momento. Hasta que claro, se demuestre, demuestre lo contrario, se dice. Claro, ¿no? no, se lo dice hasta que se demuestre lo contrario. Eh, Solo oh, que a sí. veces eh, va. Eh, me parece que. Eh, si bien eh, tiene un método de la ciencia donde uno puede estar más convencido y puede tener eh, fundamentos por los cuales defender eso, eh, a veces hay un nivel, eh, no sé si es la palabra creencia o, o búsqueda de, en cuanto a que eh, también la ciencia es muy subjetiva a veces y, eh, y hay cosas que se demuestran eh, que por usar un método científico se asume que fuera una verdad o una aceptación, qué sé yo, eh, que te, tienen detrás eh, intereses o, o búsquedas que no son lo que se dicen, ¿no? No, no son lo que se manifiestan y entonces ahí también es donde entra un poco eh, en, en crisis ese paradigma de eh, hasta dónde eh, la ciencia o ese que no es quizás Eh, discutible el procedimiento pero sí eh, la subjetividad que se hace pasar por objetividad. Sí, digamos, eso sin lugar a duda. Yo creo que, el, digamos, la subjetividad existe y es transversal al ser humano. Eh, es muy difícil despojarse de, de lo subjetivo. Eh, por eso eso en general, los, los, los eh, hallazgos científicos en general cumplen como algunas normativas si se quiere, como que debería ser, lo que yo encuentro en mi laboratorio debería ser reproducible por un laboratorio lejano que sigue digamos mi, mi, mi protocolo claro. y lo puede reproducir. Ahora digamos el conocimiento se ha hecho tan extenso, tan específico, tan detallado, tan de, de, de capacidades especiales que eso es más relativo. Pero Obvia, obviamente, digamos, no hay un purismo, como decir, la ciencia y el purismo van de la mano. Eh, hay intereses, como en la mayoría de las actividades que, se re, que realiza el ser humano, hay intereses <coughs> hay intereses positivos, hay intereses negativos, hay eh, hijos y entenados, digamos. Eh, hay, de, de, sí, de alguna manera intentado. todo toca, la, digamos, este, esta, esta profesión, porque ya vuelvo a decir... Me parece a mí que no es una profesión eh, que está, eh, digamos, con un halo de protección de cualquiera de estas cuestiones. Creo que, por eso yo siempre digo, yo me considero un, un trabajador o sea, de la uh -huh. ciencia. Eh, no es que somos los iluminados que, que alguno decidió que estos pocos... Lo que somos, trabajadores privilegiados en el sentido de que tenemos un trabajo que en general las personas que hacen ciencia les gusta. Uh -huh. eh, son, digamos, tan satisfechas con ese tipo de trabajo. Sí. Pero eso no te, no te genera una cobertura de que lo que vos decís es la verdad absoluta. Claro. Yo creo que no hay verdades absolutas, uh -huh. vuelvo a decir, sí, es que una cosa de, de discusión... Eh, dentro de... se me fueron las preguntas, ahora vuelvo sí. a las preguntas, pero eh, dentro de eh, que estamos inmersos en, en un mundo donde eh, también el capitalismo y el mercantilismo Juegan un lugar muy importante y son quien tiene los presupuestos para para eh, abarcar determinadas cosas. También es la ciencia a veces eh, que se pone eh, que es también parte de esto, no como como cómplice, pero sí parte dentro de todo el entramado. Entonces eh, dentro de esto también eh, es como eh, ir contra hegemónicamente o, o cómo hacer ciencia no para las corporaciones sino eh, para el pueblo digamos sí por eso digo lo que pasa es que así tan dicotómico eh, sí, sí, no sé. planteado es, es digamos hay que analizar me parece que hay que analizar eh, punto por punto para que no quede también en el eslogan en, el slogan, en no, el sí, sentido totalmente. quiero decir eh, eh, digamos hay Hay cuestiones que abarca la ciencia o, o, o temáticas que aborda la ciencia que pueden tener beneficiarios eh, múltiples, podemos decir, ¿no? Lo que uno puede pensar es que es lo que yo creo, bueno, ha ocurrido en el país en las últimas décadas, si se quiere, es si hay temáticas propias de desarrollo uh -huh. del país que un que el Estado, en este caso. que es, digamos, somos todos, eh, decidimos eh, financiar o implementar los recursos, que siempre son finitos, eh, para desarrollar determinadas temáticas. Temáticas que pueden ser muchas veces, en ciencia, problemáticas propias. ¿Qué sé yo? Hay, eh, no sé, habrán escuchado en los últimos tiempos, no sé, mal de Chagas. O sea, el Chagas claro. es, es una problemática nuestra. No sé si a todo el mundo, en todos los países... les importa el chado. Bueno, uh -huh. entonces uno puede decir los recursos del Estado que se dedican para eh, subsidiar proyectos de investigación que van están dirigidos a un beneficiario que en general es eh, más pobre, más empobrecido, donde por ahí las corporaciones no, claro, no es han, el que le no, son para, no son un negocio. Después, también a veces, digamos, hay sectores de la población que se, también se benefician con. Investigaciones que han llevado a cabo las corporaciones. Sí, o sea, totalmente, totalmente. Nuevos fármacos, por ejemplo, que han llevado, los ha, eh, los, los han eh, llevado adelante. Eh, sí, Corporaciones. Vagón, sí, sí. también a veces tienen, digamos, muchas veces tienen un beneficio sobre toda la población. Sí, el conocimiento siempre es poderoso. Eh, o sea, digo, solo que a veces está direccionado hacia ciertos espacios donde, por ejemplo, conocimiento sobre determinadas enfermedades eh, no, no avanza, uh -huh. o avanza dependiendo de una voluntad política eh, de quien pueda poner el presupuesto para eso, digamos. Eso es cierto. Eh, Lo que pasa es que tampoco uno puede desconocer en qué sistema económico vive. Totalmente. O sea, si nosotros vivimos y re reconocemos, porque sería negar de lo contrario que vivimos en el sistema capitalista, uh -huh. el motor en el sistema capitalista son el interés eh, económico y el incentivo es económico. O Entonces, sea, bueno, en ese sistema est est estamos inmersos y obviamente eso lo aparece todo el tiempo. Y, y la ciencia también... cerrosa de todo eso. Claro, No está aislada y entonces nada de lo de lo malo o de lo bueno, digamos, sea, no eh, está ahí y, y lucha con eso y hay gente que lucha a favor y otra que lucha en contra, digamos, eh, eh, es como otra. Yo creo que lo que uno puede sacar el mito es que como si fuera una actividad rara que nadie puede entender lo que se hace. Eso me parece que de la ciencia es, es negativo. Uh -huh. La ciencia tiene que ser entendida, o sea, yo tengo que saber explicar a mi mamá que no estudió o, qué es un canal iónico. Uh -huh. De alguna manera se lo tengo que explicar, porque tengo Ay, el, todo un, un, un recorrido hecho in, intelectual que tengo que decir, bueno, tengo que exprimirme, yo es lo que le digo muchas veces a los alumnos. La mejor forma de saber... es cuando vos podés comunicar un, un conocimiento de una manera fácil. O sea, yo lo, lo que sí no creo es cuando un científico habla, nadie le entiende, y todo dice, ah, esto, este debe ser una cosa tan difícil que no se puede entender. Y ahí sí es, donde es probable se la ciencia, que la, la, digamos, la lo mínimo, o sea, lo, sí, los detalles, decir eh, cosas... sí, la metodología, que no la entiendes pero sí uno puede transmitir. Uh -huh. Y eso. para mí valida, valida el trabajo de científico, digamos que, que tenga una llegada, que la gente reconozca que es un trabajo que aporta eh, conocimiento y que el conocimiento es poderoso, como decís, porque el conocimiento en los países más desarrollados es lo que en parte ha A hecho el motor, poder. Sí. Nuestros países eh, tienen una, una gran potencialidad en, en, en desarrollo de conocimiento porque porque la universidad pública y de acceso directo y, y digamos y sin cupo genera una potencialidad muy grande porque digamos acá si uno se pone a pensar el que quiere estudiar estudia después puede haber cuestiones culturales que limitan el acceso sí. pero se puede y eso la potencialidad es grande y el problema es que a veces como este país oscila también entre distintas eh, digamos cuestiones políticas Eh, hemos tenido que exportar eh, digamos los, los recursos humanos que que, que generamos uh -huh. y bueno ahora estamos en otro momento histórico sí o también eh, dentro del, del mismo eh, a ver se pueden recibir todos los que quieran pero tampoco todos van a entrar a trabajar a Conicet por ejemplo entonces también hay un sistema que es un poco eh, es exclusivo Eh, en algún punto sí digamos el, el, el trabajo como se puede, puede ser, uno puede decir que es un es tiene un no sé si es la palabra exclusiva exactamente pero bueno es lo que el estado argentino de, decide dedicar para mantener ¿Sí? la ciencia en Argentina eh, pero digamos hacer ciencia y ahora se está fomentando mucho eso no solamente tiene que quedar o, o la o la idea es que quede eh, circunscrito al ámbito académico ah, sí, donde totalmente. hoy está mayoritariamente concentrado el, el gran número de científicos en, en lo que es la academia, que serían las la universidades, los uh -huh. institutos del CUNICET. Digamos, hay, hay, ahora hay un, una fuerza impo importante que está tratando de direccionar esos recursos, esos recursos humanos, a las industrias, a las industrias nacionales, a, a que se generen nuevas industrias, a que se generen pequeñas y medianas empresas que puedan empezar a generar conocimiento que no siempre es un conocimiento básico, sí. sino es un conocimiento muchas veces aplicado, qué sé yo, mejorar una pintura, mejorar un eh, armar un, un instrumento determinado de uso de medicina, que en vez de comprarlo lo hacemos acá. Hay bueno. miles de ejemplos. Y la, la otra, eh, bueno, es, eso me parece también que, que es un, una, una gran contribución de la ciencia. Y eso hay muchos eh, investigadores Que, que, así, que en otras épocas, digamos, se han dedicado a lo que es la ciencia básica, que es lo que, digamos, uno puede decir lo más duro de la ciencia, eh, van, van orientando su línea de investigación a cosas más aplicadas, a, a fomentar un desarrollo nacional de, crecimientos, de crecimiento que se sustente a lo largo de Sí, que de sin años. las dos patas, o sea, si yo genero conocimiento pero no tengo para qué usarlo, eh, es... básicamente un, un una satisfacción más personal o más para la comunidad científica que para el resto de la comunidad. Sí, lo que pasa es que el conocimiento que se, uno puede decir que se brinda a la comunidad científica, es un conocimiento, es eso, es, avanza el conocimiento y a veces de ahí surgen cosas de relación. Claro, sí, sí, sí. O sea, a veces es difícil encontrar en el mismo momento histórico el El, el claro, vino, sí, pero, por eso son dos patas que son, tienen que claro, ir paralelas, digamos. Y, y el apoyo, digamos, al desarrollo de una industria eh, específica en Argentina, me parece que es un punto eh, no menor. Uh -huh. y, no menor y además eh, único, te diría, por lo menos en la historia de mi vida, <ríe> es único porque... Eh, no en los últimos que yo, 30 años, no, no se había vivido una una digamos como te puedo decir, una dedicación a, a este tipo de, de, de a fomentar el desarrollo integral de, de, de lo que sería lo de la ciencia o lo más abarcativo de la ciencia. Eh. Recuerdo para el que se acaba de sumar al otro cimbronazo que estamos hablando con Verónica Milesi, que es eh, investigadora del CONICET y un poco estamos hablando de qué es hacer ciencia o cómo, cómo armamos la ciencia desde el ámbito más científico. Bueno, eh, a ver... Se, se, me ha, se me han ido mezclando las preguntas Sí, yo por ahí, ahí preguntarte más lo que explicaste al principio de, de la investigación en la que vos estás abocando, digamos eh, si se puede explicar eh, cómo se aplicaría a, o sea, qué eh, problemática responde, digamos eh. Lo que yo estudio en particular que es, digamos, son cómo funcionan los canales iónicos son esta, cómo funcionan estas proteínas tienen un amplio campo de... de de aplicación si lo por un lado caracterizas un sistema decir bueno este sistema funciona de esta manera uh -huh. siempre y cuando voy a hacer una salvedad para que quede claro que hoy lo hablábamos también con, con Martina que eh, cuando uno hace unas aproximaciones por, por eh, científica en el caso por lo menos voy a hablar de lo que a mí me toca biológica en general utiliza modelos ¿Sí? Y utiliza un modelo que trata, en, el, en mi campo, que es la fisiología, trata de simular las condiciones fisiológicas de nuestro cuerpo, lo más cercano a la realidad, pero no estamos ahí adentro en el claro. cuerpo funcionando todo. Entonces uno de alguna manera simplifica un modelo para poder estudiarlo con más eh, detenimiento, más detalle, pero por otro lado se aleja de la realidad. Esto es claro. una, siempre un, una situación de compromiso que existe en ciencia. Se modela, se estudia con más profundidad y se pierden los detalles más macro. Uh -huh. Por, sobre todo, bueno, hablo de voy a hablar de mi, de mi campo, de la, que es la fisiología, claro, sí. que es un sistema muy complejo del cuerpo humano. Entonces, estos canales único que te decía, eh, ¿de ¿qué enfoques podrían tener? Uno podría estudiar cómo funcionan, podría estudiar... Eh, la acción de fármacos un ajá. tema de interés en nuestro, en nuestro laboratorio para es... Para ver qué efectos tiene por claro, ejemplo fármacos. Claro, por ejemplo yo te digo, hay ya hay en el mercado hace años eh, un, uno, un fármaco que es un antihipertensivo para la presión arterial para la gente que es hipertensa inhibe o sea bloquea en los, un tipo de canales iónicos que existen en las células de los vasos sanguíneos ajá entonces Eh, de esa manera, las personas que son hipertensas tienen la posibilidad, es una de las posibilidades terapéuticas, de disminuir su presión arterial o eh, por ejemplo hay fármacos que actuando sobre canales iónicos controlan las arritmias cardíacas. Claro. Eh, y ¿Ustedes lo fabrican también? ¿Los fármacos? Sí. No, no, ah, esa sería, digamos, como... Otra eh, parte, como totalmente distinta Sí, no, digamos, sería como toda la hilera de, de trabajo. Claro. Eh, es común eso sería un trabajo interdisciplinario entre los, los químicos orgánicos, los que hacen los modelos, los que estudiamos las, la, la parte más biológica Y, y finalmente, en, en farmacología, después los que hacen los estudios preclínicos en animales y después clínicos en, en, ya no, en humanos, ¿no? Perfecto. Eso lleva todo una... No sé si habrán escuchado que cuando alguien descubre un fármaco dicen, bueno, sí, lo, esto lo descubrimos, pero para cuando se pueda usar va a ser dentro de 10 ah. años. ¿Por qué? Porque requiere todo un, ese caminito. Todo un, un protocolo determinado para validarlo. Y esto está un poco en relación con el objetivo de la, de la, de la charla, por ahí, mm. que yo también quería, quería comentar. Que vos haces, seguís todo un protocolo para validar. Y eso es, se dice, bueno, este fármaco está científicamente comprobado. ¿Qué pasa? Que es una cosa que hemos discutido ahora en los últimos tiempos en el laboratorio. ¿Qué pasa con un... un té de, de, de plantas eh, que es, compramos en la arboristería y decimos bueno tengo uh -huh. todo me lo tomo y eh, está validado científicamente se siguió un protocolo esta es la esta es la cuestión por ahí que pero eso responde a otros saberes, a otros conocimientos claro, sí, y son que conocimientos veces culturales es el protocolo popular, claro pero pues son conocimientos culturales o sea uno no puede desconocer digamos la el conocimiento de la de la cultura de una población Eh, o por ejemplo cuando se habla de la medicina china o sea de de, claro, viene de, otro lado, ¿no? de con, con, con una prueba es algo empírico ahora lo que lo que he visto que también se hace es que muchas veces se trata de dar validaciones sin, con método sí, científico a saberes popular. populares y eso me parece que está que está bueno mm -hmm. porque se acerca. Sí, es ¿no? reconocer que hay una que, que hay ahí un saber y eh, desde la visión, desde, desde el otro punto de vista, eh, a, a, a abarcarlo, digamos, me parece que. Claro, no, por eso digo, para mí sería dogmático decir, no, eh, este Yuyo yo lo voy a tomar porque nadie lo probó en claro. todo el, el protocolo. Eh, lo que digamos, pasa es que bueno, pasé... también un poco lo, lo, lo que lo prueba es la. la práctica, la empiria y, y decir bueno, por ahí uno lo convence, que ese yuyito a uno le sacó la tos, sí que además, alcanza. Lo que sí. pasa es que a veces esto, el, el problema que ocurre en todas estas cosas es que <coughs> se generan a veces confusiones, o se generan cuestiones tóxicas, o bueno, entonces, bueno este yuyo claro. todo el mundo sabe que hace bien para la tos, bien, pero ese crecía al lado de otro que era tóxico, ah, entonces Cuando lo recolectaste nadie validó si ese era puro, si estaba bien recolectado en el momento justo y demás. Y eso puede ser contraproducente. Por eso digo que las cosas que se protocolizan en general tienen sí. una, una Yo creo cosa... que también la, los saberes populares tienen de historia y tienen de, de una ciencia, por así decirlo, sin o, o muchas usanzas de, de lo que es De, de cómo muchas veces la ciencia también procede, eh, pero sin protocolizar. O sea, por ejemplo, eh, se sabe, muchas de las cosas que se han descubierto dentro del, del, de, la, de la biología vegetal, de la farmacéutica, eh, se han descubierto también por eh, la inclinación que se sabía que tal vieja usa esto para tal cosa. Y entonces ahí se va a buscar... Eh, porque si no, del árbol de no sé qué, de un árbol que no se planta nunca en ningún lado no hubiéramos ido a buscar eh, que por ahí tenía un principio activo de, de algo, <ríe> estoy diciendo muy un poco específica pero entonces tiene que ver con que eh, no, se pueden haber muerto muchos en esas experiencias y o salvado muchos y esos son los saberes populares que van quedando, que es verdad que a largo plazo quizás un saber popular que no es de... añares, como puede ser, no sé, lo de, no sé, alguna de cultura muy, muy antigua, tengan estas cosas que quizás no, no hay tanta empiria en, en que si, si anda o si no, pero me parece que viene de la mano de, de una ciencia o un saber que se genera de otra manera, pero también tiene experiencia. Y que sí. la experiencia es lo que da... O lo mismo que la epidemiología, o sea, vos... Digamos, hay estudios epidemiológicos que empiezan a asociar uh -huh, porque claro. esta población que come mucho pescado no sufre de eh, problemas cardíacos. Bueno, acá, esa es una asociación, ¿no? Y ahí buf, tenés que. Es, la ciencia también puede abordar eso y decir, bueno, contestemos a esa pregunta. Acá llamamos a Ladri, al papá de la CAMI, que hable un poco de la epidemiología, que, que aparezca, que no ha, no ha comentado todavía nada. El Adria ha estudiado un poquito de epidemiología. También. Bueno, bueno ¿alguna preguntita más? Eh, ¿O ya estaríamos bien de tiempos? Un bueno, poco... y una última. Una <susurra> última acá. La última, el remate. Eh, ¿Cuál crees que es un desafío eh, o cuáles serían los desafíos desde la ciencia para cambiar un poco el paradigma de que sea una herramienta y no sea como un dios que todos... Le sabemos, le escuchamos. Eh, ¿Qué, qué desafíos están también dentro del campo científico para bueno, empezar a abrir un poco eh, y que llegue al resto? Lo hemos charlado un poco. Pero... Sí, para mí, bueno, la, la primera cosa es no creérsela, digamos. <risa> básicamente. Eh, ya cuando uno parte de que está en un escalón superior, ya es difícil, digamos, comunicar cualquier cosa. Me parece que uno tiene que entender que, que lo que se capacitó en una, en una, en una disciplina. Eso es lo que puedo ofrecer y creo que eh, estamos preparados para, para poder difundirlo y para poder, eh, eh, digamos, eh, expandir eh, el conocimiento a, a la, al resto de las personas, digamos, o no, no. sean eh, alumnos, eh, público en general. Me parece que la difusión de la ciencia es importante, la divulgación científica, lo que uh -huh. se dice divulgación, digamos que sería... un poco esto, me parece que es vital para cambiar este paradigma de que los científicos tienen las verdades y el resto no lo va a poder entender acá está, claro. o sea, sub, verdades claro. y puede haber un diálogo entre cuáles son que, cuáles son las preguntas no porque también las preguntas pueden surgir de eh, digamos, de, las, de cuestiones que por ahí hay científicos que están en la academia, en la universidad no las vio, no se les cruzan por la cabeza y esto es lo que ha motorizado de alguna manera y eso en eso la Facultad de exactas tiene una... una eh, ha tenido un rol protagónico, es lo que ha motorizado lo que llamamos la extensión universitaria. La extensión universitaria ha, ha motorizado el vínculo entre la universidad y el afuera. Eh, y entonces eso eh, está bueno porque uno empieza a ver cuáles son las preguntas que están muchas veces aquejando situaciones eh, que que uno no, no se ve enterado, que es lo que muchas veces los alumnos dicen cuando participan de los, de los talleres de extensión, Acá. que están hacen un tránsito por la universidad, pero no miraron para afuera, no lo no, no vieron. Y esos talleres le permiten decir, ah, bueno, pero en esta sabita... un poco el panorama. Eh, llevar una, una crema eh, contra los piojos le resuelve el tema a, a un montón de, de, de chicos. No, y además... Uy, perdón. No, pero cuando eh, nos metemos tan en lo chiquito y en el, y en el, en el saber tan preciso a veces, se nos va el... el la, La cuestión global, a mí, el hongo Estevani, que esperemos que nos esté escuchando, que es la otra conductora, pero que hoy no ha venido, es de esas personas que te pregunta cosas que nunca te hubieras preguntado, pero te ayuda a, a que si podés dar una respuesta de eso, eh, que no te habías preguntado, es porque tenés todos otros conocimientos. Bueno, eh, se nos ha ido mucho el tiempo, eh, bueno, se pasa el tiempo mucho... Cuando... Bueno, pero sí es interesante la charla y te agradecemos por haber venido, por haber roto el hielo de, de las entrevistas en el piso. Y bueno, nos quedamos en contacto para cualquier otra duda. Te esperamos para la próxima también, tal vez te podamos estar llamando para alguna otra inquietud que tengamos. <risa> Cómo no, encantada, si fue un gusto. Eh, creo que vale, digamos, vale la pena participar de estos, de estos debates. ojalá digamos los jóvenes estén siempre motivados por saber y por discutir eh, críticamente las, las cuestiones porque eso es lo que vuelvo a decir eh, hace que uno no se quede en compartimientos estar, estar eh, digamos uno, es lo que yo le digo el riesgo este de creerse que uno está eh, salvando el planeta digamos. entonces me parece que los jóvenes que son críticos, que son, como dice Silvio, esa frase, ¿no? Son la fuerza, el optimismo, eh, sí. está buena esa frase. Sí. Eh, creo que eh, tienen que pinchar un poco a los que tenemos más experiencia, por no decir a los que estamos más viejos, sí. para que eh, de alguna manera esto, eh, las cosas, digamos, que todavía hay que cambiar dentro de la ciencia, que son muchas, eh, cambien. O sea, la única forma de cambiar las cosas es hacer, es trabajar. Y, y bueno, digamos, eh, esa es, es mi, mi, mi, mo mi motor, espero poder trabajar en esto muchos años más y, y espero poder transmitir a la gente que digamos me escucha, <ríe> eh, a la que tiene que escuchar obligatoriamente y a la que no, y eh, a los <ríe> que eh, bueno, que, eh, del diálogo y de la, digamos, de la repregunta y de la reflexión Surgen las cosas más, más abiertas, más positivas. En que... Y un poco también sí, el otro cimbronazo levanta esa bandera de la reflexión y de la pregunta y de la curiosidad y de la búsqueda. Así que, bueno, te agradecemos. Te paso un mate porque, como ah, no, estuvo gracias. hablando, les sí, cuento a los oyentes, estuvo hablando <risa> todo este tiempo, no le pude pasar ningún mate y nosotros tomábamos y ella no. Así que, bueno, que lo disfrutes. Y bueno, te muchas gracias. Muchas gracias, nos vamos con un gracias, poquito de música. Gracias a ustedes. se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera después fueron campo afuera porque las palabras pesan con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceras. Empiezan cuando en la escuela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 Porque a la gente azonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Mañana, en Radionauta, a las ocho de la mañana, lleva lo puesto. Noticias, entrevistas y opinión A las 9 de la mañana De mañana es mejor El periodístico de Radionauta A las 5 de la tarde La manada De viaje por el universo A las 6 de la tarde Superhistriónica Resumen semanal A las 7 de la tarde 17 escalones El periodístico de la tarde A las 8 de la noche Condición extraños Espacio cultural alternativo A las 10 de la noche Aura Ahorita Música de raíz Desde, Desde la ciudad, ciudad de La Plata, plata, plata Transmite Radio Nauta, Nauta FM 106.3 106. Hasta las 12 Seguimos con El cimbronazo Un sacudón de sentidos Y seguimos en el otro cimbronazo Estábamos recién en una entrevista Con eh, Verónica Milesi Que es una eh, investigadora Del CONICET Y estábamos charlando un poco de qué es hacer ciencia Ella hablaba de eh, la ciencia Y eh, la visión desde adentro del Del espacio científico. Y vamos a seguir un poco desarmando un poco el. Sigo diciendo un poco. Eh, un poco y todo, vamos a Un desarmarlo. poco y todo a desarmar desarmarlo. Todo. A este científicamente comprobado. Últimamente aparecen por Facebook, eh, por Infobae o por todos los foros y también en la televisión, todos estos científicamente comprobados. ¿Y de dónde? Pero desde Janet? el dentrífico hasta el papel higiénico. Está científicamente comprobado. Y haría el de... futuro y tu vieja. No, mentira, perdón, siempre la vieja de la Cami se lleva algún. Ah, de la Cami, menos mal. Yo ya me saco. <risa> es que. Se con Ana no, tengo por la mía, pero con buena, Ana no no sé. tengo tanta confianza. Bueno, eh, seguimos un poco entonces acá, Armando. Eh, hablábamos de qué es hacer ciencia, pero a la vez. Eh, sí, ¿qué es hacer ciencia? Pero. cómo nos llega a todos, si es un grupo pequeño el que hace la ciencia, o tenemos que estar todos en contacto con esto para que no termine siendo un dogma porque muchos no lo entendemos entonces yo creo que si nos permitimos una mini reflexión sobre lo que acaba de, charla, de contarnos, eh, Verónica eh, yo me quedé pensando un poco como, porque como que la solución que, que, que planteaba, no, no se lo llegué a plantear por cuestiones de tiempo, digamos, pero Eh, como que la solución que, plantaba, la, el que planteaba la encontraba un poco en la, en la extensión universitaria para salir un poco del de el, el encierro que tiene, que tiene la ciencia y que no, y que no llega a comunicarse con, con el común de la gente. Y yo en la extensión universitaria, por lo menos en la, en la práctica que he tenido, he encontrado también una barrera muy fuerte en... Eh, En cómo ven al universitario cuando uno va a las prácticas no de extensión, viste y yo no yo no veo ese, esa transmisión de conocimiento tan copada de, ahí, de vuelta, no realmente no. no yo la creo veo. que incluso bueno podemos hacer también un programa sobre extensión universitaria, pero ya que el Dumi sacó el tema también partir desde que ya la palabra extensión mm. yo extiendo a qué como si fuera Un brazo más largo, una bajada del conocimiento, hola, vengo, soy la luz, te bajo mis conocimientos. Te sí. extiendo mis saberes. Igual, eh, Cami, creo que la palabra extensión quedó de unas prácticas anteriores. Creo que ha venido teniendo una transformación, esta extensión universitaria, y que en realidad la, la palabra extensión ha quedado bastante vieja, vieja sí, sí. al concepto de hoy, cómo mutan los conceptos, ¿no? Y las palabras. Pero. Más allá de eso, creo que eh, es un aporte en la, en la cuestión de la extensión universita y de la universitaria desde la construcción de conocimiento no entre solo la academia sino eh, entre todos y entre aportar distintas visiones. Yo estoy que... de acuerdo ¿no? pero el, el tema con la extensión es que siempre veo como la construcción de conocimiento se queda siempre eh, encerrada en la academia, digamos, porque Es verdad que uno puede ampliar la visión, pero el único que amplía la visión al final es, es el estudiante universitario. Mm. Y no y en el territorio es a donde no queda nada. O sea, o sí, queda, quedan las prácticas, queda el paso de los pibes, lo, de los, que, los pibes desafío, años eh. que pasaron, ¿viste? Y no queda es nada más. Es el desafío, porque es, ponele, desafío. Eh, es el desafío. Pasa que es el desafío de hace 10 años más o yo menos Yo conocía, ya, No, se viene no bueno, pero hay que, hay que elaborarlo. Yo creo, el, el otro día fui a un congreso de antropología... Eh, donde una, una antropóloga decía, cuando voy al territorio, eh, a la hora de elaborar no puedo decir que soy antropóloga, porque queda una distancia que no me ayuda la, al aporte. Creo que, habla un poco de esto, de que no tenemos que generar esa distancia, ese a mí me aporta, vos no... Eh, pero que tendría que poder ser, sí decirlo, y sí sentirnos los dos actores desde el del mismo claro, lado, es que, con diferente visión. Es que muchas veces no, no, no parte de uno esa distancia, digamos. Es que uno ya solamente cuando se identifica universitario, esa, esa distancia se genera sola por lo que uh -huh. significa la institución. de la universidad. Uh -huh. Bueno, algo la que pandemia. da para un montón. Hay extensiones, ¿no? hay proyectos de extensión también Obviamente. que han genera generado eh, transformaciones y en esas grietas de la academia... han podido llevar a la academia nuevas preguntas sobre la realidad y llevar al, a la gente y a la realidad y, a, y, al, y al terreno, digamos, en otros aportes. Pero bueno, sí, hay que embarrarse, hay que hacer proyectos de extensión, si ahí es donde encontramos el sentido, y, y poder transformar esta, esta situación. Pero, Pero ir con ojos abiertos. Un poco... Un poco la ciencia, que esto que ustedes hablan de la distancia entre la academia y Verónica hablaba un poco sobre esa distancia, eh, y me parece que, que bueno, ella nos, nos pudo transmitir un poco que hay de todo en la ciencia también. Hay de, de esas investigaciones que sí responden a problemáticas sociales y hay de esas investigaciones que tienen, la verdad, intereses Eh, políticos eh, económicos eh, dentro de lo que se investiga digamos sí sí, sí para, para, poder, para poder también empezar a bajar a la ciencia de ese pedestal impoluto donde se supone que la ciencia no, no, no está contaminada comillas comillas eh, por, por las la, la, la ramas que, que, que, no, que nos tocan a todos digamos ¿no? Nunca, siempre se piensa la ciencia separada de la política separada de la economía separada de la sociedad este Monsanto me tira de, de, de ejemplo por el, la, nuestra operadora y que es, es una realidad. Por ejemplo, una, una empresa multinacional que, que genera agrotóxicos, este, agroquímicos, en verdad. Eh, claro, el patentamiento de, de, de semillas. Mira, me tira todo sí, el machete, que genial. Eh, Digo, es... acá, acá la Luchi nos tira semillas genéticamente modificadas y yo, desde la biotecnología, tengo que aportar mi aporte porque en realidad... Eh, hay semillas genéticamente modificadas que no le hacen un no le hacen un mal al mundo. De hecho, eh, muchas de las cosas que hoy hace la ciencia artificialmente ocurren naturalmente en la naturaleza. Pero creo que de esto también eh, se se llega a este punto también eh, con que hay palabras o, o nombres como la palabra transgénico que fueran sí, como se han hecho tabú. Que se han hecho tabú, pero también desde el desconocimiento, desde que la ciencia se queda tan en, en unos lugares Encaulada. tan chiquitos, y que a veces responde, o que muchas veces responde, a intereses eh, que van a veces en contra de la comunidad, que uno las toma como tabú y que no, que no se sabe hasta dónde, o sea, hasta dónde está mal, hasta dónde está bien, qué es lo que hace eh, y que eh, pueden, o sea, podemos perdernos de muchos avances zarpados y que le pueden hacer muy bien, digamos, a, a toda la comunidad. Eh, podemos charlar un montón de eso Estoy muy también. De Yo quería eh, hacer una una salvedad en este momento que me parece oportuna de repente porque nuestros oyentes más antiguos se habrán dado cuenta de que de repente este programa ha empezado muy distinto. Digo, hemos estado mucho más serios, tuvimos calladitos, eh, hemos, hemos hemos como madurado. Eh, Uno nunca pero sabe si está la, bueno o es, o la es malo, ¿no? Pero bueno. No es seriedad solamente. No, no, pero. Para, digo porque hemos cambiado la estructura del programa un poco. Para agregar. Una entrevista. Para no agregar. Está longo, mi, no está el hongo, no está el hongo. No está el hongo. Para agregar mi ñoñera del día, eh, hemos usado como. Hemos sido como que nos han puesto un poquito de auxina. Auxina son las hormonas de, lo, de las plantas del crecimiento. Entonces, I hemos madurado un poquito o etileno. nos estamos volviendo rojitos. Después. Nos estamos poniendo más grandes, gracias a la usina. ¿Usted, compañero, qué iba a decir? No, no sé a dónde iba con todo esto, pero nada, me, me, trajo, me trajo la memoria esto. Eh, pero ahora podemos también, vamos a, a mechar con un poco de cosas. Pero, porque, sí. perdón. No, porque yo me, me, me acordé que la, la ciencia a mí me, me divierte mucho cuando, cuando se trastoca con el periodismo. Ver, Opa, se vuelve una cosa tan, tan bizarra la ciencia mezclada con el periodismo. O sea... Es esta cosa de, de decir la verdad se encuentra con y la verdad. La verdad. No, no, pero son las dos verdades absolutas que son el periodismo, o sea, la opinión pública, con comillas, con este, el saber de la verdad de Dios. no eh, este, O sea que es la verdad y. Pero las dos con sonrisa, eso lo más. Las dos, con, es las más dos con sonrisa, la verdad claro. y la verdad. Eh, miren, y por ahora ejemplo, se hace Dios. Se generan, se generan. Lo peor es que se generan bizarreadas, ¿entendés? Pero. A ver, contanos unas. Digo, y la mayor parte de las noticias de estudios, su o supuestos estudios, no, yo nunca me, me, me puse a comprobar ninguno, pero hoy en 15 minutos me puse a buscar este, supuestos estudios de universidades eh, y me encontré con lo que siempre me encuentro, que en general tienen que ver con motivos sexuales. No sé por Opa. qué. Pero. totalmente. No sé, tirale. La Universidad de Alabama eh, comprobó... que en el juego previo se consume más calorías que en el sexo. Opa. E incluso va más allá. O se sea que el precalentamiento consume más calorías que. Para mí entre el, jugueteo, el periodismo ¿viste? y la ciencia les pintó el amor entre ellos y te hacen todas estas cosas. Digamos. Alta chapada. Claro, no, bueno y... vamos a vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo científicamente. Pero incluso van un poquito más allá, o sea. Dale, yo te lo comunico. Que se queman más grasas si la otra persona No es la pareja estable. Oso. En la infidelidad vos podés adelgazar la, más. En la adrenalina. Imagínate. Acá eh, Sabrina Giordano dice que su aporte de hoy es que está científicamente comprobado, según la Universidad de Massachusetts, que las servilletas de papel que brillan no sirven por no, ni para una mierda. Bravo, Sabrina nos aporta desde Costa Rica. ¿Ves eso? Tranquilamente Desde la República Dominicana, digo. Oh, están ahí nomás igual. Viste que el Caribe a mí se me confunde todo. Centroamérica es un solo país, señores. Eh, porque sí pueden pasar cualquiera. Digo, esta noticia las podría haber inventado yo. No sé, por ejemplo, la Universidad vale, de Nueva un York slay, me te se... tira que hay un estudio que asegura que los casados tienen más sexo que los solteros. Pese, al, al, pese al a mito. la creencia popular de que los solteros andan de juerga y los que se casan... Ese era un científico esto, ¿no? casado pese que quería defenderse de... Lo, la acusación es su amigo soltero. Pese al mito que un, a veces se dice, pero si estamos llevando una vida de casado, ¿hace claro. cuánto que no la sanganganga oh. Podés decirlo, Dan, estamos en horario, fuera ¿no? de horario de protección al medio. Estamos en horario de la luz roja. De la che, eh, sí, muchas cosas se me vienen a la mente, digamos. decime eh, dos. Dígamelas. Eh, una es que en algún momento quiero decir el aviso parroquial que no dije. Eh, disculpen que fui tan inoportuna. Ahora es cuando. Eh, y otra es eh, que sí, que, que donde se junta. Donde se junta el hambre y las ganas de comer, llámese la ciencia y el periodismo, salen cosas in, eh, muy, muy difíciles de explicar. Porque creo que el, eh, el tema más grande es que quizás eh, como no. Como a veces eh, la ciencia por, por sus inaccesibilidades o por, también porque hemos llegado una, a un punto donde hay tanto conocimiento que es difícil eh, que todos lleguemos a, a tenerlo o a, o a ser interdisciplinarios y por más que vos tengas este conocimiento y yo el otro podamos compartirnoslo eh, se da esto de, eh, de que... Me podés decir cualquier barra basada que yo, como no tengo idea de lo que estoy hablando, te voy a decir de una. Y además lo avala un estudio de la Universidad de Massachusetts. Y ya Massachusetts suena verdadero. O Washington, D.C. No es D.C., amiga. Trisy. <risa> <risa> no sé. Sí, hagamos la salvedad, digamos que estamos hablando también de esa ciencia cartonada, iluminada, brillante, que se para allá arriba y de ese periodismo berreta que busca sus fuentes en Google. Perfecta sí, perfecta se... aclaración, compañero. Claramente, y que se juntan y hacen chanchullo. y que también Internet ayuda un montón a eso. Eh, que hay un montón de informaciones que se podrían eh, compartir eh, muy piolas y que a veces no, no nos terminan llegando. Eh, yo yo... Te, te quería pedir una cosita, perdón Camila eh, Martina, antes Dos cositas te voy a pedir Primero, eh, comentame un poco la consigna Que tenemos hoy, porque no la hemos comentado Y segundo, tirame eh, esa, Este aviso que querías pasar Bueno, dale eh, Una eh, Perdón, yo te ayudo Eh, la consigna de hoy no la habíamos armado, pero la fuimos construyendo en este hermoso pedazo de programa que ya pasó. Y nos pusimos a pensar que todos, como Sabrina aportó su teoría, todos en algún momento construimos una teoría a partir de nuestra práctica. Por ejemplo, eh, después de tantas veces que nos pasa algo, uno dice esto es ley. Contanos tu ley. O sea, ¿qué es lo que vos construiste como teoría? ¿Qué comprobaste científicamente? ¿Viste cuando decís... No vale las universales esas como te prendes un pucho llega al micro. Un poco de imaginación, no porque esa ya, la, sí, ya pero, la decimos todo. Mira, acá la Elia Aquilano bueno, dice... Está científicamente comprobado de los productos comerciales suele ser una redundancia. Todo producto que sale al mercado es chequeado y tiene que ser aprobado, sí o sí. Es como sin el co es como el sin el colesterol del aceite vegetal. La Eli dice eso porque el colesterol es de los animales. Y entonces decir colesterol en el aceite es una pavada. O sea, el aceite de girasol es imposible que tenga colesterol. Claro, nunca. Y Hasta tiene arriba. razón, es verdad que él está científicamente comprobado cómo no va a estar comprobado si no sale al mercado, ¿no? Ya lo ves. Eh, gracias, Eli. Bueno, ahora sí voy a pasar el chivo. Eh, Lucamba, Lucamba es un proyecto cultural que nació en el 2011. Nuestro nombre, el nombre de ellos, Ajá. surge como homenaje a la milonga de los negros Lucamba, pioneros del tango y los bailes del carnaval de fines del siglo XX en nuestra ciudad. Hoy, el Club Cultural Lucamba se conforma como un espacio que busca recuperar parte de nuestra memoria con la búsqueda del que hacer del arte y la cultura sean un desarrollo colectivo. Pronto reabrimos nuestras puertas en el antiguo cine-teatro del barrio Mondongo. brindando nuevos espacios para los talleres, eventos y espectáculos. Por cualquier consulta de información pueden escribir, llamar o pasar directamente por Lucamba 67, casi esquina 117, número 1060. Y el eh, en este... Este sábado vamos a estar de Fiectonga. Y este sábado va a estar La Gran Puta, eh, Morgoruguaya, la, eh, Las Cachitas no. Eh, Cumbiamba. Que hacen Alta Now. Cumbia. Eh, y vamos a estar de inauguración, ¿no? Inaugurando un nuevo lugar porque como nos contaste al principio, este lugar ya funcionaba y ahora eh, se mudaron a 67, 115 y 116. Eh, 117. Casi esquina de 117. Son unos hermanos los de Lucama y está hermoso el lugar, así que hay que, hay que darse una vueltita. Váganle, váyanle. Bueno. Hablando de Cumbia... ¿Nos vamos a escuchar una cumbia? Dale, por favor vamos, Lon. Volvemos enseguida La biotecnología de nuestros días las necesita Como sus herramientas fundamentales de ingeniería Cada una reconoce en específico una secuencia A la que se conoce como sitio de restricción Tienes que se coloca para cortarlo con precisión. Estas son las enzimas, enzimas de restricción, las que cortan y cortan ADN con precisión, las que cortan y cortan ADN a la perfección. ¿Qué para qué te preguntas en tu día estas enzimas? Para conocer a detalle la de un organismo y así.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 que cuando escuches decir alguno endonucleazas Tijeras moleculares, catalizadores, no te sorprendas Son todos estos nombres los que refieren a estas enzimas Que junto a las ligasas son las que pueden recombinar Unas cortando y otras pegando lo que ha de interesar Estas son las enzimas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 Encima de restricción, las que cortan y cortan ADN con precisión, las que cortan y cortan ADN la perfección. En el otro simbronazo, estábamos escuchando recién la cumbia de las enzimas de restricción para sociabilizar un poco también la información, esta que eh, no, no es tan cotidiana. Las enzimas de restricción son eh, unas Unas moléculas que cortan el ADN. Quiero e decir, y tienen nombre de castradoras. Son, son restrictoras, no cortan, no sabes lo importantes es que son para la vida en general, no estar por lo sano. Eh, en verdad, naturalmente nacieron. Estamos hoy muy, muy cientificistas, como a mí me gusta hacer. Amerita, amerita. Eh, son unas enzimas que en realidad eh, naturalmente nacieron eh, en, en bacterias, donde eh, para un, para alguien que venga a atacarlos, digamos, a algún malo, eh, cuando cuando viene, agarran y al ADN del malo, taca, taca, taca, lo cortan y entonces se muere. son entonces, las mujeres manos de tijeras la las manos de tijera entonces está re bueno y a su a su ADN para no cortarlo le ponen así como un par de protecciones que no importa qué son pero es, era para sociabilizar la cumbia la cumbia nos mete conocimiento y nos ayuda estaría bueno tener un par de de enzimas de restricción nosotros para para que los que nos hagan mal no y taca taca pero bueno para eso tenemos las Muy tijeras bueno, como la ciencia se nos hace vida Así que eh, hoy tenemos una queja porque no, no, no sabemos cuándo gente estará escuchando pero si están escuchando pónganse las pilas y métanse al Facebook de otro cimbronazo Estamos medio y, solos hoy Y comenten ahí sobre nuestra consigna del día de la fecha, la noche de la fecha Es más, el hongo ni por Facebook se ha hecho escuchar El hongo nos dijo que nos extraña por Facebook Ah, muy bien ah. Eh, Bueno Creo que, como arrancamos muy precipitadamente con la entrevista, podríamos volver medio pasito para atrás este, y empezar a hablar sobre la ciencia. A mí se, siempre se me hizo que la ciencia, viste, es siempre la pregunta. El, el, el, el mosquito que te suma en la oreja y te hincha las pelotas, preguntándote todo el tiempo por qué, por qué, por qué, cómo, viste. El problema con la ciencia es cuando se vuelve respuesta nada más y, no es, y deja de ser pregunta. Totalmente. Y cuando se vuelve respuesta de unos pocos, o cuando se vuelve respuesta entre vos y yo, hay que, hay que repreguntarse todo el tiempo, como hablábamos más temprano, ¿no? Cómo la repregunta nos hace siempre volver a, ah, no estaba tan segura. Y cómo la repregunta a veces también me hace volver a, estaba segura que era así. No, y a, tal cual. Y además invita, además de la, pre, la pregunta y la repregunta, después viene la reflexión o la búsqueda. y un poco eh, también esto me trae a nuestro nombre y a nuestra propuesta de programa esto de no paramos de preguntarnos de hecho la consigna eh, de cada programa es una pregunta y es eh, frenar y repreguntarnos sobre eh, las cosas de todos los días entonces vos crees Cami que este programa estaría científicamente comprobado por supuesto <risa> señores Somos científicos oyentes. y científicas señoras qué qué honor Ahora Pero me, digo, me no, que más, más a lo que voy, eh, voy a ser, eh, ahora se me cerró ahora que me dijeron eso que <coughs> la vida es una ciencia, se puede decir también, porque es una búsqueda que está llena de preguntas Y además nadie te va, nadie te va filósofa, a enseñar ¿no? a vivir No existe una escuela que enseñe a vivir Claro, está llena eh, de metodología <risas> está llena de preguntas y está llena de métodos, uno se hace eh, pequeños experimentos en la vida, porque sin la prueba y el error no hubiera teoría, por ejemplo. Hola, vengo a enseñarle a vivir. Hola, sí, qué tal. Buenas tardes. Eh, sí, eso es muy, es muy cierto. Eh, yo también pensaba un poco de de que sí, la ciencia viste, es como esa cosa fea, pero también es esa cosa linda. Tiene esa dualidad y tiene también esa, esa cosa que la aleja... que Antes hablábamos que la aleja del saber popular y, como de la calle, digamos, viste. Porque yo todo el tiempo como que pienso en un científico y no me lo imagino ni en pedo pateando a la pelota de, de fútbol, la... no pateando a las 3 de la mañana, eh... rescabio, claro, viste. O no, no te, te tengo que contar una anécdota de eso, cortita por favor. Anecdotita, un día así, yo de fiesta en el cut. Eh... Agarro, estábamos así viendo una murga ahí con, con las muchachas. Eh, me tengo que ir a temprano porque me tengo que ir a estudiar. Tres de la mañana, súper borracha. Me estoy yendo así, no, me voy a estudiar, mañana me levanto temprano, qué sé yo, chao, chao. Salgo, veo un chabón así, yo como salía así en los lentes, no veía bien la cara, ¿viste? Eh, ¿Te acercaste entonces, a medio metro? No, me voy a tomar el taxi, veo que pasa una persona, me lo no ve. Cuando cuando veo un profesor mío de la, de la facultad muy bien pateando la noche y yo... A las 3 de la mañana. ¿sí? El único problema es que yo estaba borracha, mi profesor no. Pero bueno, <risa> eran las 3 de la mañana y la verdad me, me subí, me sentí... Es muy bueno, <risa> es muy bueno. O sea verdad. que yo igual de esa noche y de su nivel de alcohol puedo comprobarlo científicamente <risa> y empíricamente. Es decir, por suerte él no lo comprobó. Eh, bueno. sí, pero digo, es, es como. Yo, yo hablaba como de un imaginario, viste, que, que en general tiene a la, a la ciencia por allá. Eh... No, totalmente, ¿eh? ahí, para, para traer la colación. Claro. Y esto de que la ciencia anda por la calle, los científicos también, y a la madrugada. Esto de que la construcción de conocimiento popular también es una cuestión de empiria y experiencia. Por ejemplo, allá totalmente. en el pueblo. un pueblo cordillerano que en invierno se llena de nieve como está ahora, eh, dicen que cuando la vaca o el caballo está de culo al monte, o sea que pone el culo hacia el monte y está todo el día de culo al monte, se viene un temporal de nieve que llenen las alacenas de sus casas porque se quedan aislados como 15 días por eh, la cantidad de nieve que va a caer. O sea que, No sé si le dan tanta, bol, tanta bola al Acu Weather o um, al o a la, pronóstico. O ucraniana de Canal 7. O a la ucraniana de Canal 7. No o de Canal 7. Miran o oh, sí, hacen una combinación. Y eso es la, el desafío. Entre el Acu Weather y eh, la vaca de Cula al Monte, eh, nos van a decir si viene el temporal o no. Claro, y hay. hay... Much muchas experiencias así, ponele esta cosa de, de, de andar marcando lo, los primeros días del año, ¿viste? Que marcan los primeros 12 días y cada día representa un mes, entonces, ¿cómo está el día en ese tiempo? Va a ser cómo va a estar el mes eh, del año, o sea, si es el primero de enero, va a ser enero, segundo de enero, va a ser febrero, así. Esto va que está a estar explicando Lumis se, ll se llama el redoble de los días, que también es un, eh, una teoría popular. sobre el pronóstico del clima en todo el año y la gente lo usa para eh, saber si, por ejemplo, el invierno viene cargado de nieve, cuánto agua va a haber en el verano. ¿Y funciona? Son, son muy científicos porque, en realidad, en Luján, lo único que ahora se me ocurre a mí es que cuando ve muchas hormigas decís, Bulito uh, va a llover. Pero, básicamente, más que eso, no... Por las... ejemplo, si llueve y la, la gota de la lluvia hace burbujitas en los charcos de la calle, al otro día hay sol. Después, eh, hay, hay una hay, Científicamente hay varias teorías. comprobado Y por ejemplo, cuando hay corderitos eh, rosados al atardecer, para eh, corderitos ¿Cómo corred... rosados. ¿Qué, perdón. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué estás ingiriendo? No, no, perdón. Eh, Te ahora... comiste al hongo Estevani <risa> Cuando hay corderitos rosados, Camila claro, está que, muy drogada. Lo que pasa es que corderitos rosados, perdonen, eh, se les dice a las nubes que están en el horizonte, a la hora del atardecer se ponen rosadas. Si esos corderitos rosados están allí, Estaba poética de al repente. otro día va a haber viento. Claro. Bueno, son y son. la luna llena te despeja el cielo. Bueno, pero Ponere. puede ser... No, eso, igual, eso igual es de verdad. Sí. O sea, Coincido. un día... Eh, hoy estoy hablando así como muchas eh, anécdotas, pero un día salí de la estación... Eh, ¿Qué estación? Provincial, 17 y 71. Estaba la luna y tenía una aureola de tres metros. Eh, bueno, ¿ponele? ¿eh? Tres millones de kilómetros. Tenés un montón de lugar así, pero perfecto luz? el círculo, el, el redondel. ¿Y eso qué significaba? Un redondel que, que mi... llueva. No, no sé, no sé. Llueve, pero sí, cuando Claramente la diga, luna, acá pasa luna algo. tiene una aureola alrededor. Va a a llover. vos solamente veías el fenómeno, pero sin a, claro, atado no, a, na, a la nada. Ustedes saben que soy demasiado cientificista como para decir. Eh, eso va a ocurrir, va a ser algo pero bueno eh, todas estas cosas a mí se me ocurría eh, que eh, ustedes eh, que son de ese pueblo ahí donde, donde tienen tanta tenemos tan, lleno de científicos tantos porqueses para las cosas eh, puede tener que ver también que en ahí en, en Andacoyo eh, muchos han encargado de eh, del o sea de tener que saber cómo está el tiempo porque para los para la el ganado de supervivencia nomás. o el cultivo eh, y los que no hemos tenido necesidad quizás de saber cómo está el tiempo porque el, para lo único que nos preocupa es para poner un gorrito o para poner una musculosa no le hemos prestado tanta atención eh, y también quizás hemos estado más eh, con los con con los saberes más cercanos a la academia Entonces por eso eh, uno no hace no hace el, el camino, que es muy interesante hacer ese camino eh, de, de cuál habrá sido el proceso de racionamiento para llegar a esa conclusión, eh, cuáles habrán sido sus experiencias, me parece interesante. Sí, es una mezcla de, de, de transmisión generacional de la historia y de la cultura con comprobarlo cada vez que eso sucede. Digamos. Y también con creencias. Porque eso tiene un poco así de, de cuestión de, no, listo, se me va a caer el pelo porque me comí eh, la comida de mi vieja. O sea, eso creo que tiene un poco de creencia ahí metida. A mí me hicieron pensar un par de cosas justamente con esto. Porque, digamos, los saberes populares en general también vienen relacionados con la cultura oral. La ciencia, en cambio, eh, formal, viene relacionada con la cultura escrita. Eh, Y entonces es como que vemos también eh, esa, esta separación entre ciencia y cultura y, le, y, desde mi punto de vista, como la opresión de las ciencias formales hacia eh, la cultura y los saberes populares y de cómo lo, lo fueron deshaciendo y como desvalorizando eh, desvalor. Claro, pero de una forma bastante eh, estratégica, digamos, porque no es directamente que te dicen esto no, te, sino que te dicen no, esto... Eh, andas a ver si es así. Lo Esto relativiza. Te lo, te lo dice una vieja, ¿viste? Claro, y lo loco es que no lo creen justamente porque no está escrito, porque no está eh, est sistematizado o esquematizado, no se han creado modelos para, para poder verlo abstractamente y toda esta bola. Entonces, eh, es justamente separar eh, la, la cosa de la cultura oral de la transmisión de conocimiento por otra vía que no sea la escritura y, la, y, el, y el libro. Eh, y, y empezar a pensar también otras formas de conocimiento otras formas de transmisión de conocimiento como por ejemplo nuestros cuenteros Incluso que vienen en un rato y vincularlas ¿no? sí, relacionar Ay. digamos eh, la ciencia eh, con el, digamos, el conocimiento que construye la ciencia con el, cono el conocimiento que construye eh, la práctica y y la historia. A esto yo quería contar un poquito que también existen eh, métodos científicos porque hemos hablado mucho también de la cuestión más exacta, ideológica y de la investigación científica para el lado de los actos, entre comillas. Eh, y también existen metodologías científicas que recuperan y se construye el conocimiento a través de la práctica. O sea, son esas eh, Construcción de conocimiento en donde, por ejemplo, una organización que está hace muchos años trabajando en una temática y en un territorio, se junta, sistematiza esa todo ese conocimiento que le dio la experiencia y la práctica. Esto eh, lo que digo es prueba y error. Bueno, eh, hicimos eh, de esta forma nuestra práctica, no salió, le mejoramos esto. Todo. Escribir y ordenar toda esa práctica y experiencia eh, En, en bajada a papel, eh, eso también es construcción de conocimiento. Sí, eh, de hecho se me viene cuando contás esto a la cabeza eh, algo que aportaba el hongo, que hoy porque se enfermó no, no pudo venir, pero de Mufat, que es una frase que ya se nos va a hacer remera en cualquier momento. Eh, volverá y será remera Volverá y será remeras, y será remeras del otro cimbronazo, así que quien la quiera también nos puede pedir una. Eh, que sería eh, que el, a los estudiantes universitarios eh, tenemos que dejar de hacernos la paja con los libros y salir a agarcharnos la realidad. Esas fueron palabras de Mofat, un gran viejo intelectual. que supo de libros y supo de experiencias en la salud mental. Y es la posta. En realidad, eh, los estudiantes universitarios tenemos mucho conocimiento en el libro, eh, en, en el adentro, en la academia, y tenemos que salir a encontrarlo en la calle, tenemos que salir a ejercerlo y a... Y a, a recogerlo. A, dejar, a recogerlo. A recoger el, el conocimiento que se puede construir eh, fuera de las burbujas académicas. Y hablando de burbujas... Eh, el Guille Benítez me respondía recién A lo que yo decía de la luna Que no entendía Que es por las partículas de hielo de la atmósfera Es genial visualmente Lo del halo de la luna Después me lo explicás Guille porque no entendía Me sacaste la magia Todo, no todo, al parecer, a partir de este comentario Tiene una explicación científica Es buenísimo eso somos los científicos Para mí ese es otro, otro defecto que tiene a veces la ciencia Que es sacarle la magia a las cosas viste Sacarle el, como el misterio Umi, la magia no existe Existen esos <risa> detalles Es magia ¿viste? Umi Porque yo, viste, a veces me, me, me pongo así, pero me pone mal esta cosa de que de repente esté todo comprobado, todo esté escrito en un libro que te dice, bueno, esto pasa porque es así, nene. Y le saca como el condimento, viejo. Bueno, pero, bueno, pues pero el condimento, A veces el condimento, por lo menos a mí, se lo encuentro cuando encuentro el, el porqué de las cosas. Cuando claro, digo, pasa que vos vas ¡Uah! a hilar muy finito. No, a mí lo que me pasa a veces es que si me gusta más la explicación mágica, me cago en la explicación científica. A mí, la verdad, las partículas de hielo no me interesan. Yo quiero seguir pensando que esa aureola es lluvia al otro día. Bueno, está perfecto, pero a mí, por ejemplo, me encantan y, y me siento identificada con la frase de, de Mufat eh, saber esas cosas y, y, y las disfruto. Y por me supuesto. es a veces más, más incentivante que... que la explicación mágica quería leerles un poco los comentarios de los oyentes porque por ahí favor que los anda, extrañamos nos, nos están comunicando y nosotros no le damos bola pobres eh, la Luciana Lazarte dice que acá hay uno que dice que está científicamente comprobado que los japoneses la tienen más chica no sé a qué se refiere a la miércoles bueno prueba bueno, y error capaz que fue eso claro Luciana sí la, la Elia quilano también tiene algunas, algunas teorías de eso lo puede escribir también eh, Y la mandó al frente. La mandó al frente, que, que salga. La Chechu Ávila dice, hola, para aportar a la consigna, a mí me pasa siempre que el texto que no leí, porque no me parecía importante, es el que me terminan preguntando los parciales y finales. Saludos. Eso, eso es una ley. Chechu, eso. eso es ley. Claramente tenemos que, tenemos que escribir un, una ley de eso. Porque... Hablando de los parciales, es científicamente comprobado que la Fotocopia que se mancha con mate, ¿es parcial aprobado? Yo me comí un par de chascos ahí, no ah. siempre funciona. Nada, no, mentir yo no, no, he me tirado mate mentira. para probar, pero no <risas> Ahí, hace ahí el... donde, donde hace para esa ahí de parte no sirve. Claro, si sí es intencional va y yo, qué, qué hacemos? Nos, nos vamos a, a escuchar un poco de música y después un poquito. ¿Saben de qué podemos hablar después? ¿De qué? La famosa esta ley de Murphy que nadie sabe qué corno es. otra de esas millones de leyes que se fueron construyendo a través de la empiria, señores. Y mucho de conocimiento popular también. que todavía que... no le hemos encontrado el razonamiento. Tengo que defender al, al, a lo indefendible. A la ciencia. La Martina se ha puesto la camiseta de la ciencia y con el UMI la vamos a matar pero en el próximo bloque. Bueno. Escriban al otro vemos. sembronazo. Escriban, escriban, escriban. Crees que besos Lo que crees que crees que sos Sos una idea Perdida la cabeza De un mono Hace mil años creiste que tu tiempo Era suficiente para entender Para que carajo Viviste al mundo Y una vez que veas que Lo que tenés te tiene a vos Vas a sufrir lo que sos sufrir lo que sos y una vez que veas que lo que tenés te tienes vas a sufrir lo que sos Con lo que tenías amado se te reveló, y todo aquel que se siente importante ya asome por la ventana y mire el cosmos porque todo aquel que se siente importante ya asome por la ventana y mire el cosmos instante, porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad, porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad, porque.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 Si quieres publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta Condición extraños.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 Para volver a escuchar la radio Cuando queremos, donde queremos radionautafm.wordpress.com. FM.wordpress.com Rescatate Sociedad Un programa hecho desde la cárcel Todos los lunes de junio a las 12 del mediodía Por Radionauta FM ¡Ah! Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta Desde la ciudad de La Plata de... 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Hasta las 12 Seguimos con El Cimbronazo. Un sacudón de sentidos Hasta las 12, seguimos con el cimbronazo, un sacudón de sentidos. Escuchábamos algo de Científico del Palo con Llame Ya, este, hablando un poco de Existencialismo y esas, esas Sos una célula. Eh, estaba pensando, hemos hasta ahora hablado un poco de, de, de, de esta cosa de separación de la ciencia con, con la cultura popular o con la gente común, eh, Pero también es le tenemos gente, que reconocer ¿no? Que, ¿no? Que, que... Sí, sí, sí, pero estoy hablando de la ciencia como institución. Bien. Eh, tenemos que reconocer que la ciencia también eh, ha hecho cosas lindas, ¿no? Como, por ejemplo, inventar la penicilina. Y así... <risa> no menor. Este no menor, menor ¿no? ¿no? La experiencia de vida. No, y que además... O experiencia eh, de vida. Y que además, si la sabemos, es una herramienta que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Claro, Mira. claro. No, el otro día cuando estábamos pensando este programa pensábamos, por ejemplo, de que sin ciencia no hubiéramos salido jamás tal vez del oscurantismo y todavía a lo mejor viviríamos en la edad medieval con una cruz en la espalda o algo así. Totalmente, y que además, eh, sí, haciendo, eh, repreguntándonos y preguntándonos, me parece que es, eh, es el camino que, que también eh, cuando se empieza a saber tanto... Eh, creo que ahí es el tema de que bueno se empiezan a dividirlo a tenemos que no nos alcanza la vida para saber todo lo que se puede saber y seguir abarcando entonces nos empezamos a tengo los sinás. a dividir o, o uno empieza a hacer un poco más de a saber un poco más de esto otro empieza a saber un poco más de lo otro eh, el desafío está eh, en cómo eh, seguir siendo todos uno Aunque eh, estemos. estemos yendo por, por saberes o caminos y descubrimiento del saber eh más más, eh, más, no sé, sectorizados. Especializados. Claro. Yo tengo una cosa con la especialización porque es algo que me resulta bueno y a la vez me resulta una porquería, digamos. Porque. Opa. Total. Eh, es que es. es... Eh, dialéctico. Claro, viste, Dual. porque por un lado es como que favorece el, la creación de conocimiento de campos más específicos, etcétera, etcétera. Y también como que se favorece un negociado de las universidades y también una, una segmentación del conocimiento que a veces no está buena porque encierra también a las personas en eh, un tapercito. Yo creo que la, la digamos la superadora es la transdisciplinaridad, digamos. O sea, Eh, cuando todos podamos, porque la verdad es que para que se llegue al avance que tiene la computación y el avance que tiene la biología y el avance que tiene eh, la arquitectura, eh, en realidad eh, si todos hacen, si todos saben todo, no se puede avanzar tanto, me parece que por eso se da la compartamentalización, que creo que eh, sin ir más lejos me parece que es eh, la evolución Eh, en sociedad y en colectivo Creo que hemos hablamos muchas veces de la evolución biológica Y que dentro de la evolución entra también la cuestión de empezar a, a, a movernos como un colectivo eh, Y si me permiten algún paréntesis Que esto no es eh, algo que nosotros sea nuevo eh, Si vamos a lo, a lo más mínimo, a lo más chiquito Las bacterias cuando se empiezan a juntar de a muchas, empiezan a tener tareas eh, específicas cada una y así se puede llegar a un organismo pluricelular y, y va avanzando en la evolución, si querés. Eh, y entonces creo que nosotros compartimentalizar los laburos eh, y, lo, y es, las especializaciones son eh, una cuestión muy superadora. El tema es cómo seguir siendo uno, porque si no se van haciendo, se, van a te, se terminan haciendo chiquititas, especializaciones y se separan del mismo del mismo uno. sabes qué? Me trajiste a la memoria un libro muy bueno que leí hace varios años y que está dentro de mis favoritos que se llama Más que Humano, que es justamente de una cosa muy parecida, de cómo de repente, no me acuerdo si eran cinco o seis personas, todos bien marginales, o sea, uno lo, era un supuesto loco, el otro era un supuesto idiota, eh, otro era un pibito violento, y qué sé yo, una, una pibita que podía mover cosas con la mente, no sé. Todos, de alguna manera... Cosas del destino se fueron juntando mm. para formar un solo ser, o sea, siendo cinco o seis personas distintas, ¿no? In individuos, podría ser de repente, sí. eh, formaban en realidad un solo ser completo eh, y como superador de, de la especie humana, que se llamaba Homo Gestalt. Y les recomiendo que lean ese libro más humano de Theodor Sturgeon. Pero, Muy bueno. Genial, bueno, también un poco como la idea de este programa, ¿no? Que somos un otro cimbronazo compuesto de cuatro. Visiones muy distintas, formas de hablar muy distintas y, y lo hacemos todo. Pero y bueno, nos lo encontramos. Importante... Perdón, dale seguí Cami. Eh, no, y se me venía a la cabeza eh, que ahí la nuestra invitada hoy eh, trabajaba con canales iónicos y los canales iónicos son como la comunicación entre una célula y la otra. Y trampolándolo un poco a, a, a la sociedad humana como como ...por así decirlo... ...si fuera un cuerpo... Como, ...como si fueras una célula... ...como sos una célula... ...eso dijo Científicos del Palo... Eh, ...como si fuéramos un cuerpo... ...entonces como si cada uno fuera una célula... ...en dónde están nuestros canales iónicos? únicos... ...necesitamos tener estos canales... ...para comunicarnos entre todos... ...y que si, eh, la, si se va compartimentalizando tanto... ...que se sale del... ...de que se deja de comunicar con el resto... ...deja de ser todo uno... Y eh, eh, estoy hablando muy metafóricamente Pero eh, Si no hacemos que los saberes sean de todos Por más que eh, Sean unos los que lo están generando Se termina eh, eh, Separando del resto Y es, sería un garrón digamos. Y un poco es lo que impide el eso el, Ese aislamiento O ese trabajar por separado Lo impide un poco el trabajo interdisciplinario O sea, la idea de Trabajar eh, todo sobre una temática desde diferentes miradas, desde diferentes disciplinas, eh, así que levanto esta bandera. Sí, que hay que es un desafío y creo que es una huevada que eh, hay que repensarla mucho de cómo se hace eh, y empezar a laburarlo, porque creo que nos falta un montón como sociedad, eh, porque por ejemplo traigo un tema polémico a la mesa para que nos caigamos a palo. Eh, que eh, por ejemplo es el tema de que hay muchos temas hoy en en disputa o o en a, a ver digamos eh, en discusión que abocan mucho a temas eh, a saberes que no que quizás eh, no le han llegado a todos por no ejemplo no es que al bulto de qué está hablando eh, si vamos a hablar de minería por ejemplo Eh, para hablar de minería contaminante, minería no contaminante, qué es la minería, por qué, etcétera, eh, quizás la información más informante te la da el de eh, la ONG que labura para eso, ponerle. Y esa ONG tiene sus intereses, una ONG que también es un, un multinacional, digamos, eh, como la misma empresa, la, o sea la otra voz es la empresa. que tiene también sus intereses, que entonces es muy difícil cuando el pueblo no ha podido ser instruido, digamos, o, o no ha llegado, la, eh, digamos, el saber de, de determinadas cosas para que podamos ser críticos, porque eh, termina siendo, le creo más a uno, le creo más al otro. Eh, obvio que hay casos que uno vea, digamos, tangibles, es a este le da cáncer, le da cáncer, está mal. Eh, pero hay otras cosas que no son tan blanco tan negro y que eh, el otro día discutíamos cuando preparábamos el programa yo cómo podemos discutir si si esto es con serígeno o o es contaminante o no cuando el otro no sabe que es un óxido férrico digamos o sea eh, muy interesante el tema de la minería para para poder hacer un, un programa por ahí y, y sí, eh, profundizar. Porque la verdad que está siendo un tema muy muy polémico y es y, y es muy importante poder informarnos sobre la especificidad del tema. Claro, pero más allá de la especificidad, digo, eh, es muy interesante como es muy importante que todos seamos actores, que todos eh, opinemos, qué sé yo. Pero acá llega el momento donde la ciencia... Eh, está en un lugar tan iluminista o tan o de tan que el saber lo tienen lo tienen en la academia, digamos, que, la, que en la escuela o, o en los espacios más populares de conocimiento no llegó ese conocimiento y entonces es muy difícil opinar desde un lado que no esté ya eh, su, sugestionado, digamos, porque están porque lo único que brindan la información los que son los que tienen los intereses, qué sé yo. Eh, para, sí, también, para traerlo eh, a colación. Digamos, a ver esto como para que no quede. Todos tenemos intereses, el tema es que no estén tan polarizados, digamos. Sí, los intereses, eh, me refería a los intereses corporativos. económicos. Porque, eh, si bien cuando hablamos de. de una empresa, es muy fácil ver el interés económico, pero a veces la ONG también tiene sus intereses económicos, también responden a, a grupos multinacionales, eh, donde muchas veces yo, como veo que se manejan las cosas, muchas veces termino entendiendo que la misma ONG son las mismas que promueven, la, o sea, que las empresas son las mismas que promueven la ONG, porque con un discurso que se quedan en... en cosas quizás chiquitas e irrebatibles no van a dar una discusión grande con, que es, por ejemplo, como eh, una multinacional se lleva toda nuestra guita y no nos queda nada. Y esa no es una cuestión, una discusión que esté en la mesa. Se discuten cosas que se quedan en el en, en ese cientificismo y en eso que, en verdad, yo lo digo, el otro lo dice, pero a ninguno nos llegó tanta la información y cosas que podemos discutir todo como la cuestión de se llevan toda la plata nuestra no la discutimos muy interesante este aporte vamos a, a darnos el gusto de hacer algún programa sobre la minería si, si el grupo lo quiere si Dios quiere y si la ciencia lo <risa> quiere eh, y un poco para volver a la ciencia que sí está cerca de nosotros, entre nosotros y en la calle vamos a hablar sobre las famosas leyes de Murphy que mucha gente las conoce y otras no tanto, pero son unas leyes que existen hace años y estas es, son leyes baja, basadas en la empiria. Es una forma cómica y muchas veces pesimista, pero al mismo tiempo rea, realista, para hablar del futuro. Y estas leyes más que nada se basan en la, una ley madre, que es si algo puede salir mal, saldrá mal. Esto, ante la posibilidad nada más ante la posibilidad de que haya podido haber un error está el error esto eh, quiere decir por ejemplo que mmm, si yo estoy haciendo una fila en el supermercado y veo que la de al lado mío va más rápido me cambio de fila olvídate olvídate te fuiste a la otra fila y la fila que abandonaste eh, empieza a ir más rápido que la que te cambiaste Esto, eh, hay leyes, por ejemplo, que eh, si sabes que una cosa puede salir mal y tomás todas las precauciones, absolutamente todas las precauciones para que esto no salga mal, hay otra que te sale mal. Por ejemplo, eh, una ley de Murphy es que una corbata limpia atrae a la sopa. O sea que eh, tiene que ver con la ley que la probabilidad de mancharse mientras uno come es directamente proporcional a a la necesidad que tenemos ese día de estar limpios. Por ejemplo, te vas a un lugar, te pusiste pinturita, te comiste un guiso antes de ir, Pituque. pero vos necesitabas estar limpio porque te ibas a un lugar importante. Tuc, un pedazo de tú con la remera. No sale. No sale. Aparte tenías que irte a ese lugar. Ni con sal. Son todas esas leyes que... Eh, eh, por ejemplo, la de la tostada. ¿Quién no conoce la ley de la tostada, no? El más lindo con la más boluda. No, no, no es. esa es la del embudo. <risa> pero esa es... que yo siento como que entonces la fatalidad está en el pensar la, la, la, la posibilidad de que salga mal. Y cuando uno se mentaliza en esa posibilidad de que salga mal... Tal cual. Por ejemplo... hoy oh, sí, No, no voy a atar la bici acá porque... Mirá si me la fanan. Bueno, la gato ya fue. Tú saliste, no estaba no la bici. nada. Bueno, pero bueno. Ahí ten, vamos a tener... Es la ley del hablado. Bueno, las leyes de Murphy un poco expresan esto que pasa. Eh, digamos... Sí. Se nos está yendo un poco el tiempo al, la, a, Muy lejos a lo Así que vamos a invitar A nuestros compañeros cuentistas y cuenteros Escuchamos una cancioncita corta Para, para acomodarnos aire. Eh, Y volvemos con los cuentos Y cerramos velozmente Si Luciana no nos mata Bueno, muy buenas noches, estamos en el último pedacito de otro cimbronazo y llegó el momento del cuento, señores. Estamos acá con Gazelle, que nos va a contar un cuentito. Eh, pero antes queremos que nos cuentes, valga redundancia, redundancia, eh, de dónde sos, hace cuánto que estás por acá y, y qué andás, eh, cómo es tu espectáculo. Bueno, hola, gracias por la invitación y por el breve espacio en que sí estoy. Eh, mi nombre es Gacel Sayat, soy colombiano de la costa caribe, de una ciudad que se llama Barranquilla. Y bueno, voy a estar este jueves, ya que mencioné lo del espectáculo, voy a estar este jueves presentando por primera vez un espectáculo de narración y música que se llama Tres Cartas para Morfeo. Esto va a ser en el marco. o al margen de un, no en el marco, de un espectáculo, ¿cómo se llama? De un ciclo de narradores que se llama narradurías. Se hace todos los segundos jueves de cada mes en la carpintería cultural. Y este jueves es mi turno por segunda vez dentro del ciclo. Vale aclarar que en este ciclo están todos los cuenteros que vienen semana a semana a compartirnos los cuentitos. claro Y recordar que eh, narradurías es este jueves, como dijo acá Gacel, eh, a las nueve y media de la noche... En 64 y 16, número 1048, hay que tocar el timbre que es de la luz. Y bueno, acérquense a escuchar un, este espectáculo tan lindo y a, ahora nos vas a contar tu cuento. Te agradecemos por venir y cerramos el programa con el cuento. Pero antes Martina rápidamente nos va a contar sobre recordar, en realidad, Sí, recuerdo cortito que es la inauguración de Lucamba, que arrancan a las 8 de la noche, eh, que van a haber espectáculos, pizza, cerveza artesanal, y va a haber fiesta con mucha cumbia, eh, que sale 30 pesos hasta las 11 de la noche, que va a estar La Gran Puta, eh, Dos de Copas, Monte Adentro y Las Cachitas Now, en calle 67, eh, esquina 117. El, el sábado 14. Bueno, muchas gracias y nos despedimos de este otro cimbronazo con el cuento de Gazelle. Muchas gracias, Luciana, por habernos acompañado y nos aguantaste que se nos atrasó un poquito. Eh, saludo al UMI, me saludo por el UMI, a la Martina y nos vamos con el cuento. Muchas gracias a todos ustedes. Sueño que despierto, sueño que despierto. Sueño que despierto y por más que despierto no deja de ser un sueño. Tomás voló su cometa como nunca lo había hecho. Surcó los cielos, girando y planeando entre las nubes. El sol brillante reflejaba en los pequeños charquitos formados por una lluvia mañanera. Las hojas amarillas, rojizas, escurriéndose ligeras entre sus pies. Tomás deseaba tanto volar como lo hacía su papá. Ese día, un viento inesperado arrastró a la cometa con tanta fuerza que levantó al niño por los aires. Tomás cerró fuerte los ojos, lleno de miedo, de terror. Probablemente era un sueño. Así que apretó sus ojos, sacudió su cabeza, pero cuando los abrió de vuelta, la tierra estaba muy lejos. Podía ver las pequeñas casitas vecinas, la crucecita de la iglesia, el viejo club olvidado por el tiempo y la pileta llena de agua sucia. Tomás siguió elevándose hasta que ya no pudo distinguir más. Abrió los brazos, se abandonó al vacío, a la nada y al todo a la vez. Ya no era más un niño abandonado y huérfano de padre. Ya no era más siquiera un niño, ahora era parte del universo, o acaso una estrella más.